Le volvemos a dar la bienvenida a nuestra columnista, a Lola Bertolini, que nos habla siempre de arte callejero. ¿Qué tal, Lola? Hola, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. Entretenides, pero además queremos más. Eh, estamos con el dele que te dele, porque estamos con la semana del cumpleaños de la radio. Queremos entender más acerca del de arte callejero. A veces, eh, Lola, nos cruzamos con algunas cosas que nos pueden llegar a molestar porque tenemos un día de miércoles, pero este, hay que entender que muchas veces se trata de, de cuestiones artísticas. Hoy, Lola, ¿sobre qué nos vas a, a, a iluminar un poco? Bueno, buenísimo. Eh, ¡Feliz cumpleaños! ¡Esa! Es un placer escucharles siempre y volver a encontrarnos en esta columna de Arte Callejero. Y hoy, justamente, venía a proponerles charlar un poco sobre eh, el semáforo como lugar de trabajo eh, y elegir la zona peatonal como escenario, ¿sí? Muy como bien. bien dijiste, a veces tenemos un día bastante atorado. Y qué placer es llegar a una cena y encontrarnos con un poquito de, de la magia que nos brindan las personas que trabajan así, que eligen a trabajar así, ¿sí? Claro. Hay, hay artistas que le ponen precio a su trabajo, ¿no? Y, y otros que en ciertos momentos deciden que sean los espectadores quienes eligen ponerle un valor a lo que den. Eh, Las personas que encontramos en los distintos faros, como les decimos a los semáforos de la ciudad, pueden ser bien artistas locales, eh, como también pueden ser artistas itinerantes que van viajando por, por la provincia, por el país, por el mundo, ¿no? Claro. Y que recurren a los semáforos para trabajar, ¿sí? sí eh, en realidad hay quienes lo hacen por eh, cuando sientan la necesidad ¿no? y quienes lo hacen eh, por placer. Porque eso pasa en todo el mundo. ¿sí? Hay quienes, eh, bueno, a veces están un poco flojos y recurren al faro porque siempre da. Y hay quienes realmente eligen habitarlo eh, por una forma contestataria de, de vivir, ¿no? Claro. Eh, es una lección romper con, con el tránsito cotidiano eh, y monótono ¿no? Para brindarle como un poco de color, de musicalidad, de movimiento acrobático eh, Otras cosas que pueden generarnos eh, una sonrisa o una sensación de honestad ¿sí? eh, Es algo que, que está buenísimo y está buenísimo apreciarlo eh, un encuentro con artistas del Faro puede darle como un giro a nuestro día, a nuestra rutina, y es también una invitación a ponerle un precio al trabajo de otra persona, ¿sí? Eh, eso nos puede generar muchas cosas y tiene que ver con la valoración que le tenemos al trabajo ajeno. Eh, teniendo en cuenta que alguien que nos brinda un espectáculo sean 47 segundos, que es lo que dura aproximadamente un semáforo en rojo. Eh, las personas que nos brindan espectáculos así, eh, pasan mucho más tiempo que eso, dedicándole energía a, a esa lección de vida, a ese trabajo, porque se entrena, porque se aprende, eh, Porque jugar también es una inversión de tiempo, de energía, de estudios, es una inversión económica, porque a veces los elementos que elegimos para trabajar no los hacemos y nosotros no los fabricamos, sino que eh, invertimos, ¿no? Se compran pensando en brindar calidad en un show. Entonces, eh, el hecho de elegir la calle para trabajar... Eh, no siempre significa no tener herramientas o recursos para hacer un espectáculo privado en una sala teatral o, o en un cumpleaños o en contrataciones privadas, eh, sino que la calle suele ser una invitación, como decía, contestataria, un mensaje de, de brindar alegría a los espacios populares, eh, ...tanto para quienes tienen... ...quienes son pudientes... Eh, ...para quienes tienen dinero en el momento... ...y también como para quienes no... ...claro... Eh, ...se ofrece... ...arte y cultura, ¿no?... ...a cambio de respeto... Eh, ...y de un valor consciente... Eh, ...siempre va a haber... ...quienes corran la mirada... ...porque les incomode... ...o porque no les interesa... ...y por suerte también hay mucha gente que siente aunque sea devolver una sonrisa que es un montón a veces es más que un dinero eh, entregado sin ni siquiera un gesto de, de mirar a los ojos o de agradecer o de apreciar el trabajo ¿no? tal cual tal cual puede pasar también que nos encontremos con algún agarradín con alguna agarradina que no quiere largar una moneda y que se queda mirando así como congelado para adelante eh, sin entender que el, que el resultado de esta, de esta negociación tan conveniente que se da a, al lado de la, de la parte cebrada de la calle, este, es para intercambiar una cuestión que tiene que ver con lo emocional. Eh, Lola, sí. hablabas de equipo, pero también el equipo, eh, también se habla eh, de mm, el, vestimentas que suelen tener y que son las más propicias para desarrollar estas actividades, ¿no? Sí, la vestimenta eh, está en cada quien, ¿no? Es como una forma de presentación. Están quienes se personifican para trabajar en un semáforo o quienes no. Eh, eso va en cada quien. Hay personas que simplemente juegan con un elemento o... Hay músicos que van con su instrumento y tocan, ¿no? Siempre se acude al maquillaje o, o al vestuario, pero también tener en cuenta que quienes sí lo hacen invierten tiempo, el trabajo y dinero en eso también. Entonces es algo valorable y es algo apreciable. Eh, también esto de, del arte en el semáforo eh, es algo que pasa en todo el mundo. ¿sí? Y la verdad es que hay lugares, países donde se aprecia muchísimo más a los artistas callejeros y eso registra también cómo estamos parados como sociedad, si eh, apreciamos o, o ignoramos la cultura popular. Eh. Entonces, bueno, también la invitación de hoy era a esto, es a agradecer la masa que nos encontramos en las ciudades que habitamos, sea cual sea. Y a retribuir, ¿no? porque en eso de, de la reciprocidad está no siempre en entregar dinero si no lo tenemos o si lo tenemos pero lo necesitamos para otra cosa, sino en por ahí no correr la mirada, no bajarla como si fuese algo tedioso de aguantar. Son 47 minutos donde una persona está brindándonos eh, lo que tiene. Y generalmente cuando se sale al faro se sale con con la esperanza de que le sirva a la otra persona para descomprimir las situaciones cotidianas y para llevarse un regalo, ¿no? Es como una obsequio, porque no, no se exige una paga, eh, pero la reciprocidad es esa, por lo menos el gesto de, de la mirada, de la sonrisa o del agradecimiento, ¿sí? El agradecimiento sí. humano. Tal cual, porque no, no es algo que, que pase todos los días y en todos lados. Es algo que tenemos la suerte de encontrarnos uno, dos o tres artistas en la ciudad trabajando al mismo tiempo. Imagínate, que la ciudad no es muy grande, tampoco hay muchos puntos de trabajo para eh, hacer faro y encontrarnos con gente que va y pone su arte, su estudio, su energía ahí para que salimos del trabajo, vamos a llegar al a la escuela o lo que sea y de repente nos encontramos con que nuestros peques están recontentes de que hay un payaso o que hay una acróbata o que hay alguien haciendo malabares o música y eso es, es literalmente la magia que hay en la ciudad, ¿no? Tal cual, y, tal cual. Y bueno, eso es retribuir con el corazón y a conciencia de, de que lo importante es apoyar a los artistas independientes, ¿no?, que, que son pilares en la cultura popular. Tal cual. Eh, y cuando, y se, puede, también, eh, ayudar, cuando se puede también ayudar, colaborar, porque es un laburo. Claro, por eso, a, a eso me refiero con eh, a conciencia, ¿no?, retribuir... Eh, Sí, si podemos monetariamente es genial, porque si bien dije hay quienes lo hacen solo y puramente por placer, pero hay muchas otras personas que eligen ese espacio como un lugar de trabajo, ¿por qué eligen ese? Porque es el popular y, y no el privado, ¿no? Al que, al que podemos acceder desde donde podemos, ¿no? Y entre esas personas, entre los artistas que podemos encontrar en la ciudad misma de Santa Rosa o en cualquier lugar a donde nos mudamos, vamos a encontrar una diversidad enorme porque hay entre músicos, bailarines, malabaristas, equilibristas, artistas circenses, murgueres, poetas, acróbatas y lo que se les ocurra y la verdad es que están siempre dispuestas y dispuestos a sorprendernos ¿sí? en cualquier esquina que eh, para mí es algo siempre hermoso de, de apreciar y Nada, aunque vas caminando y hasta frenarte a ver eso, en vez de cruzar y de hacer de cuenta de que no hay nadie trabajando ahí para nosotros, frenarte a observar eso es nada, son menos de un minuto de, de nuestro día y para la persona que está trabajando es una celebración, ¿no? Eh, ese poder de observación y esa valoración a, a lo que uno tiene para compartir, ¿no? Que es Eso, su estudio, su tiempo invertido, su, su elección de vida, ¿sí? Porque no es que no es un trabajo y que es un joven, ¿no? Es un compromiso enorme el habitar los espacios populares para, para brindar lo que tenemos, ¿sí? Tal cual. Y para cada uno de nosotros Lola, también es un, puede llegar a ser un momento descontracturante, relajante, un momento tal agradable. Cual. Sí, tal cual eso es de tenerse a, a soñar un poquito a, a ver eh, el talento de otra persona a reírnos eh, a, a acompañarle y bueno y eso eh, entender que, que no todas las personas eligen la oficina que no todas las personas eligen los jefes que hay quienes prefieren ser independientes y que eso no les quita valor humano y al contrario, están haciendo un retrabajo cultural, ¿no? El, el llevar lo que es el arte a las calles es algo que, que no pasa en todos lados. Entonces la verdad es que tendríamos que estar súper agradecidos de que en la ciudad de Santa Rosa hay muchísimas y muchísimos artistas que además de brindar espectáculos y shows en las plazas, eh, también han dedicado tiempo de, de sus días y de sus vidas a trabajar en el semáforo. Perfecto. Para todas las personas que andan en autito, en moto, en bici, en camión, en camioneta, que van de un lugar a otro, que en el momento en el que se frenan a esperar un semáforo en rojo tengan una, un entretenimiento, una magia ahí compartida. Está muy bueno y también estamos agradecidos, Lola, de que nos ayudes a reflexionar sobre este grupo de laburantes que nos arrancan una sonrisa a cada niñe que llevamos adentro y a los de verdad este, en cada oportunidad en la que están laburando en Los Faros. Lola, gracias por esta participación de esta semana. Esperamos, bueno, está gracias. muy sabroso, ¿eh? está muy sabroso. Además este, metiste la píldora ahí de, de que también hay muchas personas que no les consideran laburantes y ahora se están anoticiando, sí. los están descubriendo como que podrían llegar a ser animadores en una fiestita, en un cumple, Ay, este, y por ahí sale una changuita, un laburito para, para sí. alguno de ellos. Gracias, Lola. Gracias a ustedes. Hasta pronto, un abrazo. Hasta pronto. Ahí está Lola y la columna de Arte Callejero para que reflexionemos. Un